Pablo Quinteros, ¿cómo te va? Buen día.、Eh, cerca de Uruguay, cerca de Brasil, cerca de Corrientes, en Corrientes. ¿Qué hace? ¿Cómo te va, Pablo? Cerca de mis pagos, donde está mi familia. Ahí yo estoy ¿Estás en, en Colón? Está... No, no, no estoy en Corriente s ahora. Ah, e s t o p e r o n o hay no hay como la casa de, de uno donde se crió y donde d d o n está e la familia, por eso te digo. No hay No hay como escaparse un rato a jugar en armonía, ¿no? No, ¿no? ¿Eh? Hola. Te decía, no hay como escaparse un rato y tirar al aro en la armonía. No, no, no, como eso no hay. No hay, no hay, no hay. ¿Y hubo、no、algo、hay. de pesca en este receso, p a o l、sí. o Sí. Sí, sí, sí. Todo cornalito. Mi, mi, mi cable a tierra, así que、eh, cuando estamos en el receso intentamos hacer lo que, lo que por ahí cuando estás en competencia no podés hacer, así que sí, hemos hecho h e m o hecho s pesca, hemos hecho. Pero que, el tema, el <ríe> tema la, pregunta, la pregunta al pescador es: ¿pescó? No no. no, no, no, no. Pero bueno, eso es lo de menos también. O sea que de... no sos un pescador, va. Pasar, pasar un buen momento, distraer,、eh, ir a un sitio donde no andan los teléfonos, donde nadie.、Eh, nadie. Se no puede hay presiones. Vos, entonces, bueno, ahí estás tranquilo. Te hago una pregunta, porque lo conoces además y tal vez compartiste alguna, alguna jornada de pesca. Y más sabiendo que también va a jugar la Liga Provincial en Corrientes en su club, porque Jack a c a m e r e s va a jugar en Unión. En sí, su、ah, equipo. o c a m e r i c h e Cameliche s buen pescador o fue todo Sanata también lo que nos contó es buen acá algún guitarrero, día? Guitarrero, eh. <risa> como, como todos nosotros. Guitarrero, no, guitarrero, pesca, guitarrero no, sí. Sí, le gusta la pesca, pero no le gusta mucho suciarse las manos. Entonces, bueno, ¿cómo? lo tenemos ahí. Está bien. Así que, así que nada. Son chamuches. Bueno, bien, bien, tranquilo. Tranquilo, bueno,、eh, t r m i a n d o de arreglar las cositas que tenemos con regatos y bueno, y después ver qué es, lo que, qué es lo que voy a hacer. A ver,、eh, la última vez que tuvimos contacto contigo, estabas esperando solucionar un temita. Con la gente de regatas y después decidir. Apareció en el medio algo de Brasil, hubo algo del c e ú l ahí un rumorcito que estaba buscando una escolta, que tenía los aleros, pero que no, que no tenía escolta, y ahora aparece una oferta de b r a i a y McCabe. i Sí, nosotros de ayer hablamos con uno de los dirigentes este, que nos contaba acerca de, del interés que tenían por. Por Paolo, y acá tenés dos equipos que están ahí pujando por vos: uno el que te vio salir campeón de la Liga Nacional,、eh, regatas de corriente, y la Unión de Formosa, que lo hizo público aquí Mario Romay también, y ya era de público conocimiento antes. Te van a esperar este, el tiempo que sea necesario.、Eh, ¿Cómo está hoy la situación de Paolo Quinteros? Bueno, hoy la situación está como, como estaba hace una semana atrás, un mes atrás, que cuando terminé la Liga.、Eh, Para mí siempre es muy importante terminar de, de solucionar、eh, los detalles que te quedan con el club、eh, que estuviste últimamente trabajando,、eh, por una cuestión de ética.、Eh, primero terminar de arreglar las cosas y luego、eh, empezar a, a ver la, las distintas ofertas, las distintas、eh, propuestas de trabajo que uno tiene. ¿no? Yo en este momento, de verdad, todo lo que estás diciendo, tan, t a n todas esas propuestas, más allá de que todavía no he analizado ninguna. Sí, sí estoy al tanto, ¿no? En, esa, en ese aspecto estoy al tanto de todo. Pero lo más importante para mí es tratar de, de terminar de, de arreglar todas las cosas con t regatas. Y una vez finalizado eso, bueno, ahí sí, sí poner、eh, todo en la balanza, empezar a, a ver cada una de las propuestas y, bueno, y después tomar una determinación, ¿no? Todo el mundo. Eh, dice que yo soy el, siempre tardo mucho en arreglar pero bueno la, la,、eh, el tema es la cuestión de, de primero tratar de, de terminar todo bien con, con el club que tuviste terminar de, de solucionar todos los, los, los detalles que quedan pendientes y bueno luego luego ahí sí bueno ver y analizar y, y fijarse a veces te lleva un poco más de tiempo bueno como en este caso pero pero bueno a veces no depende de uno no y entonces bueno Eh, en este momento、eh, estoy acá en corriente porque ya prácticamente vamos a terminar de solucionar ese problema. Y una vez、eh, finalizado todo ese tema,、eh, ahí sí、eh, me juntaré con Nino y analizaremos la propuesta y veremos dónde estamos parados. Y,、eh, y a hoy, Paolo, de acuerdo a la última información que tenés, pues, por parte de las reuniones que has tenido, los llamados y las conversaciones con, con tu representante, con Nino Burgan,、eh, estos detalles. Que haces referencia en, en la conversación en un par de oportunidades.、Eh, ¿Crees que son salvables, que están en vía de resolverse, que algunos ya están resueltos? No, no, no, sí, sí, sí, sí ya prácticamente, te v u e l v o a repetir, ya está, ya está casi resuelto, por eso estoy acá, ya, yo creo que ya mañana va a estar todo listo.、Eh, así que bueno,、eh, vamos a terminar de resolver todo bien y, y después, ya, te v u e l v o a repetir, una vez todo, todo resuelto. Eh, me juntaré con, con Nino y bueno, y hablaremos y veremos y, y analizaremos, porque siempre trato de buscar la mejor opción, de, trato de no, no equivocarme siempre,、eh, y una vez t o m a r la decisión,、eh, irá ir muerto por esa decisión, así que bueno,、eh, esos son los pasos a seguir, ¿no? Eh, eh, para, para mí. Están las, ya te vuelvo a repetir, están las ofertas que están, estoy obviamente agradecido de, tanto de Regata, la Unión de Formosa, de... bueno equipo UNICEF, De, de Maccabi de, de, Maravica, de, de Uruguay, pero bueno, todavía no está nada, nada definido, no he tomado ninguna decisión.、Eh, no estoy ni cerca ni de uno ni de otro porque todavía no no me vuelvo repetir no, no me no he sentado a analizar profundamente la, la, la, cada propuesta que tengo. ¿Y hay una, hay una posibilidad de que sea esa primera propuesta que te sientes s a b e r la de regatas? No, voy a ver, eh, regatas. Eh, Obviamente, que, que está muy interesado en mí y a ha hecho una, una propuesta,、eh, pero la voy a analizar como todo, como todas las otras. n o Si bien yo hace ya tres años que estoy acá en corriente, estoy, estoy muy cómodo, eh, eh, me siento muy bien,、eh, pero bueno, las propuestas de trabajo siempre hay que analizarlas, uno siempre quiere mejorar,、eh, como todo, ¿no? como, como, como todo laburante. Y, y bueno, por eso voy, voy a analizar a todas como, como corresponde. ¿Y, ¿Y qué pautas fijas, Paolo, para el análisis?、Eh, la, ¿La parte económica, la parte deportiva? Claro, iba, iba a preguntar justamente: ¿qué decide claro, ¿qué te te la, balanza la balanza? un lugar u otro? No, no, obviamente está todo, ¿no? Más allá de lo económico, también está lo deportivo, está、eh, el, el, el analizar el sitio donde voy a ir, si voy a estar cómodo, voy a estar tranquilo. Eh, yo pongo todo en la balanza, ¿no? pero hay que ser sincero también y reconocer que la parte económica fue, fue un papel fundamental porque en nuestro trabajo la vida del basquetbolista tiene, un, tiene caducidad, se termina y hay que aprovecharlo. ¿no? Porque que, que quizás por ahí la gente eso no entiende, pero lo que estamos en esto sabemos que es así.、Eh, la parte económica también juega un papel fundamental y lo deportivo, obviamente, también. ¿no? Yo creo que las dos cosas son muy, muy importantes a la hora de tener en cuenta. Después vienen las otras, ¿no? De, de, de buscar un, el sitio donde uno pueda estar tranquilo, donde se sienta cómodo, donde, donde esté feliz.、Eh, yo, bueno, esas son las cosas que, que, que, que priorizo mucho. Pero lo, lo deportivo sería, por ejemplo, sí, el ver el sí, equipo que duda, se está armando, duda,、no quiero, eh, no、si hay competencia internacional en el medio. Sí, no. Es、eh, un equipo que, que, que. Quiero estar en un equipo donde va a ser competitivo, y va a pelear por algo. Claro.、Eh, yo todavía. Mantengo ese espíritu, mantengo esas ganas,、eh, es mi esencia. Siempre quiero jugar en equipo o a lo que juegue, siempre quiero jugar a ganar. Y, y no, me, no me sale ir a un lugar a, a que pase el tiempo y cobrar e irme a mi casa.、Eh, el día que, que, que sienta eso, yo creo que va a ser el día que, que me retire de las que、eh, hoy por hoy <coughs>、eh, siento la necesidad de. De competir, de competir por algo, de pelear por algo, de estar en un equipo competitivo y eso también lo voy a, lo voy a analizar, ¿no? Pablo, bueno, mientras tanto estás entrenando, estás corriendo o solamente descansando. No, no, estoy el tiempo que puedo, estoy haciendo h a c i ejercicio, n d o e estoy haciendo pesas, algún trote.、Eh, obviamente estoy intentando no perder tanto ritmo como para que luego cuando empiece la, la, la pretemporada donde me toque ser, estar.、Eh, No sufra tanto. Claro, imagino que, que si no después cuesta mucho más, ¿no? Y sí, sí, también nos vamos poniendo un poco más grande y todo es el, cuesta el doble, mucho sacrificio. Y bueno, hay que tratar de que, de que el sufrimiento sea, sea lo menor posible, porque todos sabemos que cuando dejas una, una actividad y luego la retomas después de un tiempo de parate, cuesta, cuesta mucho. ¿Estás siguiendo el armado de los equipos de la Liga Nacional? ¿Qué te parece? s í sí, estoy siguiendo estoy siguiendo、eh, yo creo que va va a volver a ser del mismo nivel que el anterior lamentablemente se están h i e n d o jugadores、eh, se ha ido walter se ha ido facundo que son dos jugadores que le d a n mucha mucha calidad a la liga eh, eh, juan p i g u t i é r r e z está con, con esa lesión que, que, que bueno que él solo sabe cuándo va a poder volver Así que bueno,、eh, los clubes este año saben también que no va a haber descenso nuevamente. Y bueno, muchos van a seguir en el periodo de, de transición.、Eh, así que bueno, esperemos ser una liga competitiva. Pablo, nada. Este, gracias por el tiempo, por el contacto.、Eh, te mandamos un saludo enorme. Y bueno, ojalá que cuando te llamemos la próxima vez ya podamos estar hablando de, de Quinteros en algún equipo de la Liga Nacional. Bueno, bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy grande a todos ustedes. Ahí está, Pablo Quintero, gracias por atendernos. Este, bueno, hablando un poquito de. Dijo Paulo en su última respuesta. Sí. Esperemos hacer una liga competitiva. ¿De cuál estará hablando? No, está hablando de la Liga Nacional. Ah, bueno. n general. n o、bueno. no、creo que hable de regatas. Uf. f c o m o cambia todo, no? ¿Por qué? No, digo. ¿En qué sentido? Pero, Paulo está en corrientes. Eh. Los detalles ya estarían esos poquititos que quedan en vía de, de solución.、Sí. Por eso, entre mañana y el viernes, como contábamos anteriormente, decidirá finalmente el lugar a donde va a jugar. Buenísimo. Buenísimo. A vos, el, el, el, el pajarito ese que, que te chifló. Sí. sí d e acuerdo? ¿Te sigue diciendo lo mismo o a partir de esto algo cambia? No, no, no, no, no, estamos. estamos acá uno me pone. Bueno,、eh, me llega otro mensaje. Dice Progresista y Alvear jugarán la próxima temporada el TNA sin fusionarse. Perfecto. Está, eh, eh, es así, confirmado, y este fin de semana empiezan a cerrar los libre deuda. El libre deuda,、eh, tal vez pidan una prórroga, y entendemos que puede llegar a ocurrir eso. El libre ¿El de el deuda es el viernes. Exacto. Entendiendo la situación, dependía mucho y estaba muy tirante la situación hace un par de días atrás、sí. de la respuesta gubernamental、sí. por fuera de los capitales privados que apoyan estos equipos en Villa Ángela. Y había una intención, sí. ¿sí? por parte de la, la intendenta de la ciudad, que busquen la manera de generar un único espacio para la práctica del básquetbol profesional. Se habló de eso durante mucho tiempo, los dirigentes se juntaron, había una idea primaria de en qué esto iba a ocurrir, pero me parece que la posibilidad de jugar el TNA sin descensos、sí. hace ¿Qué? que los dos jueguen. Y de hecho.